Vegiatara. Vale, buenas. Eh, lo primero pues Barcatu porque estuve a ir acompañado de, un, de una proyección, pero pues unas circunstancias que sucedió la semana pasada en Madrid, pues no bueno, pues la proyección ya no está está en manos de la tendrán ahí en Moratalla, están viendo. La viendo la policía, quizá. Eh, bueno, pues eso, he venido a contar un poco, pues como he hecho el compa, de cómo se proyectó y cómo se organizó lo que fue la, la anticumbre, bueno, y la cumbre del G20 en Hamburgo en 2017, que es lo que sucedió un poco a grandes rasgos, y centrándonos en una parte sobre todo, ahí esos días y un poco la repercusión que, que ha tenido esto, ¿vale? Pues para empezar, un poco así de repaso, no pues el G20 es, una, es un foro central para la cooperación internacional, lo llaman, ¿no? En cuestiones en encontrar la postura ¿eh? vale, vale. en cuestiones económicas y financieras vale esta forma por los siete países más más ricos del mundo no que son Alemania Francia Italia Reino Unido Japón Estados Unidos y Canadá eh, más Rusia cuando las tensiones internacionales y macropolíticas lo permiten Y por los países que llaman emergentes, ¿no? que son Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Y también está formado por el país donde se hace, que suele ser normalmente la Unión Europea o, o Norteamérica, eh, más un país que invita a ese país, más el Estado español y Holanda que están siempre invitados. Bueno, al final son cerca de 30 países, más organizaciones transnacionales pues como son el FMI, el Banco Mundial la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y así. ¿Vale? Tiene obviamente esta esta reuniones, este tipo de reuniones tienen críticas, bueno, que quizás a mí no me interesen tanto, pero bueno, pues también nombrarlas, ¿no? Porque son críticas a la transparencia, ¿no? Son reuniones que no tienen unas actas oficiales, no tienen un propósito, la mayor parte son secretas, la mayor parte de estas reuniones, ¿no? Y bueno, pues desde ahí pues son poco democráticas, vamos a decir. Bueno, la crítica que vamos a hacer un poco ya aquí, o que voy a hacer yo en particular, pues un poco más estructural, ¿no? Porque al final esto no viene a ser más que la, la reunión de pues, los representantes de estas grandes economías, ¿no? Y, un, bueno, con la intención básicamente de seguir articulando y perpetuando, ¿no?, pues este mundo de explotación. Bien, eh, pues como año y medio antes, dos años, de 2017, eh, se decidió hacer esta cumbre. Venía, se decidió esta la cumbre en Hamburgo, ¿no?, que es una ciudad... De la historia de las contracumbres y el movimiento de antiglobalización desde el 2001, que pasó la, la cumbre y de Génova, en la que pues la ciudad quedó bastante destrozada y la policía asesinó a, al compañero Carlos Giuliani, se había evitado hacerlo en, en grandes centros urbanos. Eh, en todos estos años, bueno, pues hubo, se hacía en, pues, en Japón me parece lo hicieron en, en una isla, en Francia lo hicieron en un pueblo de... 50 habitantes, un poco, bueno, pues pareció lo que va a pasar, ¿no? Este verano en, en Alemania lo hicieron en medio del campo, ¿no?, con un poco evitando esas grandes concentraciones. Hay que decir que aunque el movimiento de bajó, ¿no?, como fuerza, como cantidad de gente que estaba, sí que todas estas cumbres tuvieron su, su intento de bloqueo, sus grandes manifestaciones en la ciudad grande más cercana. Pero es verdad que sí que estaba de cabo caída, sobre todo por la imposibilidad ¿no? de organizar una protesta efectiva. Entonces, bueno, pues llegamos a 2 medios 2015 y anuncia lo de Hamburgo, ¿no? Hamburgo es una ciudad con unas características pues peculiares, es una ciudad de dos millones de habitantes, 4 millones contando la área metropolitana, tiene una tradición combativa superpotente desde, vamos, desde los 80, ¿no? Desde la mítica um, Hafenstrasse que fue una calle que estaba pues tenía más de 7 u 8 centros sociales y viviendas ocupadas, pues tuvo que venir el ejército a, a desalojar, ¿no? estuvieron una semana de resistencia así. Luego está, tiene Roteflora, que es como el, ¿no? el centro social ahí la ocupa más emblemática la ciudad, que viene también desde los 80, se intentó desalojar en el 91 y lo pararon, en el 2013 otra vez y después de también una semana de disturbios en la ciudad lo pararon. Tiene, para quien le guste el fútbol a lo mejor conoce, tiene el club este se llama el San Poli. Que es esto que tiene bueno, pues una hinchada muy potente es un club que se declara como club en sí anti racista y antomófobo ¿no? entonces tiene una cultura pues muy, pues muy antagónica muy combativa la ciudad entonces claro pues cabría preguntarse si se preguntó la gente entonces por qué la hacen en esta ciudad no con la con todas las ciudades que hay en, en alemania entonces pues pues hipótesis hay varias no desde que es un desde generar pues efectivamente el conflicto que se generó y ...hablar de un enemigo interno y así poder endurecer las leyes... ...que de hecho es verdad que una parte de esto ha ocurrido... ...desde ejercicios de control de masas, ¿no? De, ¿no?... ...pues aprender en las ciudades a cómo controlar las masas... ...desde ejercicios de gentrificación del tipo... ...bueno, ponemos durante unas semanas un montón de policía... ...en una serie de barrios, cuando esto termina retiramos a la policía... ...pero no del todo, ¿no?... O sea, ...pero vamos acostumbrando a la gente a que va a haber policía aquí siempre... ...o también como, como pulso por parte de, del Estado, ¿no?... ...en este sentido decir que Merkel nació en Hamburgo, eh, Hamburgo aparte de todas estas cosas que hemos repasado también ha tirado dos candidaturas olímpicas ¿no? por protestas de, de las vecinas de allí, entonces bueno, pues es como una forma del Estado de decir, bueno, me da igual que sea en la ciudad así más izquierdosa, más lo que sea, si queremos montar esto aquí os lo vamos a montar porque para eso tenemos, el, tenemos la capacidad. Vale, bueno, eh, Bueno, como se sabía desde hace año y medio, el Estado se fue preparando, ahora contaremos cómo, qué estructura montó, pero también hubo llamamientos claro, por parte de la gente que no estaba de acuerdo. Nos vamos a centrar en el llamamiento y en todo lo que voy a contar sobre esto, en, en la parte, sobre todo, lo que se autodenomina en Alemania el movimiento autónomo anticapitalista, ¿no? Pues un abanico grande desde izquierda hasta parlamentaria hasta anarquistas varias. Eh, bueno, esta esta dirigente organizó un, el tipo de, de protesta pues lo lo aglututió una cosa que llamó el welcome to hell no venías al infierno que básicamente consistía en hacer una gran manifestación anticapitalista el primer día un intento de bloqueos el segundo día de la cumbre y una manifestación unitaria con el resto de, de fuerzas que se ponían al g20 el último día vale esta fue la historia y bueno hicieron su llamamiento propio hubo llamamientos de más tipos hubo pues llamantes más más anarquistas vamos a llamar insurrecionalistas no llamando un poco en vez de más al bloqueo de la de la cumbre pues quizá más al al bloqueo quizá del, del flujo de la normalidad de, de la ciudad ¿no? Más a, a generar un poco la pues el caos se puede decir la el, la atención bonita de caos que son casi todas pero bueno para entendernos eh, hubo llamamientos también bueno pues de gracia, graciosos como uno que había que era un, un vídeo que salían unas personas encapuchadas, ¿no? Que iban, o pues, andando por la calle y de repente pues se encontraban un coche de de y tal, le prendían fuego, ¿no? Y luego pues se paraba, así la imagen imaginé decían, "Ven, ven a Hamburgo al G20 a pasártelo bien con las amigas", ¿no? Pues como un montón de historias. Y también lo que hubo que fue lo más potente quizá desde desde que salió la fecha, pues hubo todo tipo de pues de, de acciones, de sabotajes, de llamamientos de, o sea, de llamamientos desde la acción, se puede decirlo así, ¿no? Pues desde ataques a infraestructuras varias embajadas bancos lo que sea como diciendo eh, nos vemos en hamburgo peña hasta bueno cosas más concretas como pues sobre todo el mes antes el, el, en junio de 2017 en alemania prácticamente había una acción de sabotaje diaria no en hamburgo pues cada dos o tres días pasaba algo pues por ejemplo el, el centro de convergencia donde se iban a, a reunir esta gentuta pues Se intentó sé que atacó dos veces pues con un éxito material relativo pero bueno, pues se quemó una parte una vez y otra se rompió unas ventanas hubo dos semanas antes, una semana antes y dos días antes de la cumbre bloqueos co coordinados de, de los trenes que llegaban a Hamburgo Hamburgo se me ha decir antes que aparte de como ciudad grande es la segunda más importante de Alemania y tiene el segundo puerto más importante de Europa también, ¿vale? es una ciudad industrial con un montón de potencia mercantil entonces, pues bueno, cualquier bloqueo ahí era, era importante Vale, bueno, pues ya acercándonos a las fechas, eh, pues el Estado se prepara ¿no? para, lo que, para que va a liar. Entonces, eh, pues para dar unos datos repres, represivos, bueno, de, de las fuerzas de, del enemigo, por decirlo así, pues tenía, se llevaron 26.000, había 26.000 policías eh, que se, se aumentaron a mitad de la cumbre, por lo que luego veremos, hasta 31.000. Había, bueno, hay que decir aquí, voy a nombrar algunas, cometieron un montón de ilegalidades jurídicas a nivel alemania a nivel de derecho internacional, que aquí hago el apunte que a mí ni me ni me viene, pero bueno, pues para hacernos una idea eh, del tipo, pues bueno, había policías de otros estados, ¿no? pues por ejemplo la policía de Hamburgo tiene un, un río también muy grande, que ahora no me acuerdo el nombre, pero pues la policía de acuática pues la llamaron de Holanda que era especialista. La policía de las tanquetas una especial, pues la policía francesa, luego había policía austráquica, policía polaca. Eh, bueno, también por más datos de esto, pues tenían 50 tanquetas de estas de las que echan agua, tenían eh, 20 furgones de estos eh, con pala para quitar barricadas, tenían pues caballos, perros, eh, tenían sobre todo también cientos de lecheras, que ahora como contaré, que son las que recorrían toda la ciudad para albergar a estos 31.000 de policías. Eh, bueno, al final fue el segundo el, el movimiento de, de fuerzas eh, de seguridad, o, eh, vamos, comparable a la más grande desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Desde en, en suelo europeo. Estamos hablando de pues, miles y miles y miles de policías, ejército y varios. Se declaró también una una zona roja, que básicamente era un kilómetro cuadrado así, que era pues el centro de convergencia y alrededores, que es donde solo se podía pasar obviamente con acreditación. Estaba totalmente rodeada por policía por todos todos los puntos y por por vallas de alambre espinasi. Y se consideró una zona de 40 kilómetros cuadrados, que es muchísimo, eh, que no la llamaron zona amarilla, no le pusieron nombre, pero una zona en la que no existía el, el tráfico rodado, ¿vale? Solo Ni, el, ni paraba el metro, ni existían autobuses, ni podías ir tú con tu coche, ¿vale? Si sí se podía ir andando, pero un espacio en el que solo circulaban, pues, estos cientos de lecheras, estos tanquetas de agua y, est y estos y estos policías. Eh, prepararon también una cosa que se llamaron la GESA, una especie de cárcel o centro de detención temporal, ¿vale? Montaron en una antigua fábrica de armamento, montaron unas docenas de… ¿Cómo se llama esto? Una de… ¿Eh? es que la, lo de los barcos, los contenedores estos de barco, ¿no? que hacían las veces de celda y pues tenían ahí a sus cuentas, a sus fiscales, a sus traductores y así. Eh, tenía también vale, hay que decir, en el cielo también vigilaba, pues había seis helicópteros, siempre había cuatro en vuelo durante todo el día y toda la noche y un y el dron de Trump, que también estaba ahí pues los tuvo una semana también sobrevolando a 15 kilómetros de altura también la ciudad. Había Ah, bueno, obviamente suspendieron el Tratado Segel, el Tratado Segel es un tratado que están adheridos todos los países de la Unión Europea y otros países como Suiza, Liechtenstein, Monaco, no sé qué, que dice que hay libre circulación de mercancías y de personas por suelo europeo. Pues obviamente esto lo suspendieron, como suelen hacer estas cosas, para poder ponerse la frontera y, y impedir la entrada a gente que consideraban que no los no, no tuvo mucho éxito al final o sea que decir al final creo que retuvieron de unas mil personas que tenían en listados solo retuvieron a 60 eh, vale bueno esto fue lo que como se preparó el estado para estas cosas claro la gente de allá hay que decir que aquí se lo trabajó muchísimo ¿no? y, y organizó pues también una serie de infraestructura para para facilitar las protestas ¿no? desde Las propias vecinas de allá de Hamburgo, que vamos a decir que en general, y salvo excepciones, estaban bastante en contra ¿no? de que se generase esta cumbre, por lo tanto apoyaban, participaban de las protestas, generaron pues un par de páginas web, por ejemplo, al principio, para alojar a gente. no Tú te apuntabas, decías, mira, soy no sé quién, vengo no sé cuántos, y te decían, vale, pues puedes quedarte estas tres noches en mi casa, así. Eh, si los centros sociales de allá, pues ya fuesen ocupados o no, pues algunos locales de ONG's, Eh, al final también, incluso el estadio del San Poli, pues un montón de espacios de esto también se ofrecieron para para dar cobijo no, a toda la gente que se acercaba la idea original hay que decir que era hacer unos campamentos, como se venía haciendo en cumbres de este tipo y en Alemania en Alemania, por ejemplo, el 2007, ¿no? que hubo otra cumbre, en el norte de Alemania pues ahí se hicieron tres campamentos en los que miles, decenas de miles de personas pues habitaban durante esa semana de protestas ¿no? esto da aparte que hay un montón de fuerza como cobijo, pues como intercambio de ideas, como un sitio donde salir para las protestas, como de materiales, bueno, pues esta era la idea, y lo permitieron a nivel judicial, se pidieron permisos, pero la policía lo, lo interrumpió todas las veces, entonces, como ahora contaré, Los tres días antes de la cumbre, lo que fue fue esta lucha constante, en, se intenta hacer un campamento, viene a la policía, lo carga, se va al juzgado de guardia, el juzgado dice, no, no, si sí se puede hacer, y dicen, vale, vale, se deja montar, por la noche viene la policía y lo vuelve a destrozar, pues este este ambiente. Entonces, al final, lo que se consiguió, ya lo que se consiguió, no, lo que se tuvo que hacer fue, bueno, se ocuparon un par de espacios, un teatro gigante y así, que no podía dar cobijo a toda la gente, pero bueno, más o menos hacía un… Bueno, pues se intentaba paliar un poco la situación. Hay que decir que todos estos espacios eran espacios donde tenías, pues aparte de dormir, tenías, pues había comida, tenías ropa, tenías asistencia médica, tenías información en, en directo de lo que estaba sucediendo, o sea, del tipo que había, pues normalmente en muchos de estos sitios solían proyectar en, en Twitter o páginas, no están proyectando lo que iba pasando en cada sitio, ¿no? era una manera de enterarse, aparte de, un, de una radio también. No sé si va bien. Vale. Sí, venga. Eh, vale, también se preparó un equipo médico de la hostia, ¿no? O sea, quiero decir, con esa parte de gente con enfermería medicina, pues también de pues, psicólogas, o sea, bueno, muy trabajado un equipo legal, el legal team, que sigue funcionando a día de hoy, que también eran pues un montón de, bueno, a me parece que otra vez que lo lleva Socorro Internacional, pero bueno, es una serie de, pues sí, de abogadas, de traductoras, de... de así como para dar apoyo a esta gente, ¿vale? Toda esta gente te comunicaba. El número si tú veías alguna detención, si alguna compra detenida, pues podías avisar ahí. Eh, vale, también... Bueno, sí, ya lo voy contando sobre la marcha. Vale, pues esto vamos a decir que es el 5, el 6 y el... perdón, el 6, el 7 y el 8 de julio, ¿vale? El 6 es un jueves, el 7 es un viernes y el y el sábado es un 8. Durante el principio de esa semana, no es el lunes-martes, estamos con con esto que contó ¿no? de estas luchas, de que si el campamento sí si el campamento no, unas cargas, como que toda la gente que va llegando ya a la ciudad, pues tampoco dedicada a eso, no enterarse de dónde se intenta hacer este campamento, para ir a apoyarlo, a intentar reforzarlo, pero bueno, a nivel numérico y a nivel de, de violencia que solo la ejerce el Estado de momento, pues obviamente se pierde y no se consigue pues se hacen alternativas como la que he dicho de ocupar los espacios, también se, se hace un intento de decir, venga, vamos a ocupar todos los parques de la ciudad, en plan con algunas tiendas, que es como a nivel simbólico quedó bonito, pero no era práctico en el sentido de que la gracia de estos componentes que es mucha gente, tú si vienes seis personas de fuera pues no puedes dejar tu tienda en un parque cualquiera porque esto no, pero bueno, se estuvo ahí peleando esto. Y lo que viene siendo las movilizaciones así más más oficiales pues empiezan como el día 4, dos días antes, se, se convoca una, una tarde de cornering que llaman, que es una especie de, de botellón, no necesariamente de no debe de beber alcohol, pero sí pues como de llevarte ahí pues el, el picoteo y esto, ¿no? Que como en pues en las esquinas de esto, en los parquecitos. La idea de esto era que mientras pues, mogollón de gente iba haciendo esto, pues otra gente ya pues pensada y preparada pues iba intentando hacer por pues, pequeñas acciones pequeños ataques y no tuvo mucho éxito porque eh, pues como hemos narrado no pues la estaba la ciudad suante tomada por la policía entonces cuando más de 15 20 personas se, se reunían en, en cualquier esquina en cualquier parque pues aparecían dos furgonas de agua 80 o 200 policías y, y cargaban vale pues repito que la, la violencia estaba sutente solo de un lado Eh, vale. El 5 de julio siguiente, el día antes de que de que empiece ya la cumbre sí, pues también pues hubo por la mañana hubo una procesión que fue así pues bastante simbólica y sonano, que era la procesión de las mil figuras, que eran como mil personas vestidas de, de gris, o pues si fuesen estatuas que andaban como pues así como zombis que recorrieron rodearon todo lo que vería siendo la zona roja y luego al final pues de la performance bueno, pues se quitaban eso y tenían así ropa o sea, bueno, hubo un montón de performance acciones, concentraciones así de muchos tipos, de, desde muchos ámbitos me voy a centrar porque si no sería eterno, en las que vienen desde este abanico que hemos dicho de ¿no? pues del movimiento autónomo así y las espontáneas importantes que suceden vale me saltaré un montón pero eso, para centrarnos en esto el día 5 se había el día antes de que mecup se había preparado una cosa muy muy alemana que es hacer una manifestación rave fiesta todo así a la vez en uno que básicamente es camiones con pues sí, chunda chunda y gente vestida de negro y encapuchada detrás bueno pues así eh, pues unos ciento unos dos mil personas pues no andaron en esto y esto se terminó en la, en la zona roja en la puerta este era un fue el momento de estos días quizá el que más gente había en el que más no estaba la ten atención ya así y bueno, y que era una cantidad de gente importante pero de repente pues uh, en el sentido contrario salió una manifestación encabezada por, por la mamá de cal Giuliani y por que eso tocaba la patata caro y por un entrenador super mítico de San poli pues, yo, pues un clemente del san yo, no se sé genera pero la gente de ahí también la oh, voz es que está aquí clemente tenemos que ir conectar por pues bueno ese momento de tensión se, se se difuminó un poco ahí, ¿vale? Todo el para hacer resumen hasta ahora, pues igual una ciudad ha sufrido una por la policía, una tensión una tensión que va creciendo, pero que no termina de estallar, ¿vale? Y ya nos vamos al al día 6, ¿no? A lo que ven como Cauco el Contugel. Hay que decir que es verdad que ese día amaneció con la noticia de que habían atacado un concesionario de Porsche. Se habían roto no sé cuántos, bueno, roto, quemado. No sé cuántos coches pues bueno unos, pues unos millones de euros de pérdidas no para para porche bueno como simbólico para amanecer bueno pues ese día se había preparado una manifestación esta gran manifestación anticapitalista querían hacer el bloque negro más más grande de, de la historia un aquívo incidir un momento en el que un bloque negro en un sentido que lo lleva mucho también por allá a veces en un sentido estético, no O sea no en un sentido como táctica del anonimato ...sino en un sentido de, bueno, pues ir todo el mundo de negro y capucha ...pues da una imagen determinada que la estaban buscando. Bueno, pues esa era la, la intentona. Tenía, claro, ya posterior, y aunque de antes ya sabía que alguna cosa no, no está muy bien pensada... ...pues para hacer un poco crítica, constructiva, desde luego... ...pues hay que decir que, bueno, que era de sospechar que era la, el único acto que había legalizado ese día... ...la policía, lo no cual era para pensarlo, era un recorrido de 9 kilómetros que empezaba al lado del puerto y empezaba en la calle, esa que antes, la, la feostrase, que donde había hecho las resistencia de una semana, pero eran 9 kilómetros hasta, hasta la zona roja. ¿no? Empezaba también en un... O sea, los primeros cientos de metros, digo era al lado del puerto y era... Tenían todo el lateral un muro de tres metros, ¿no? Eran como circunstancias que daban pensar que algo podía, podía suceder mal. Bueno, en cualquier caso, a las 4 de la tarde había ahí convocada un una especie de, bueno, es que aquí siempre le meten fiesta a las cosas, pues meeting, fiesta, yo no sé qué, en una plaza, pues de políticos así, de, de izquierda, verdes, o que sea, bueno. Y, y de repente, pues cuando llegaron a las siete, pues la gran mayoría de esta gente se transformó en un, en un bloque negro de unas dos mil personas y otras cuatro mil, cinco mil, que quedaban detrás, ¿no? Pues cuando la mani estaba dispuesta a marchar, la policía la rodeó, por delante, por detrás y por un lado, por el otro lado no hacía falta, estaba el muro y en una proporción de casi tres a uno, casi tres policías por persona y, y cargó ¿vale? aquí pues también como apunte, yo que sé, como muchas veces se dice, no, es que claro, como ha habido provocación de dentro, cargó a la policía, no, a ver mi humilde opinión o sea, el Estado, la policía, lo que sea, ataca en medida de sus posibilidades y de sus a pretencias. es decir, la policía ataca si puede, lo primero, si está preparada y lo segundo en los momentos en los que lo considera adecuado. haya provocación previa, haya violencia previa o no. Vale, entonces, en este caso, por ejemplo, era una cosa que tenían preparado como estrategia seguro desde desde hacía tiempo y decidieron hacerlo. Pero sucedió una cosa no muy habitual, que la masa en vez de comportarse pues como masa, como como estúpido conjunto de individuos que no saben qué hacer, pues se pues una cosa que se llama inteligencia de enjambre, me parece. Bueno, me parece, que se me inteligencia de enjambre, pero que suele decir que es, lo lo llaman así en sociología y no sé si lo llamará así en sociología, pero el término existe, inteligencia enjambre, que consiste en que la masa sin pensarlo y sin preparación previa pues se comporta adecuadamente respecto a la masa misma, es decir, se protege, por ejemplo, pues en este caso qué pasó? Gente que estaba en las primeras filas, pues dijo, pues bueno, mejor que me llevan, que me llevan a mí cuatro que, que cuatro para cada una de los que estamos aquí. Y entonces hizo así un poco el aguante. La gente que está en lateral, pues empezó a subir y empezó a, a ayudar a subir al, al resto de gente. Y la gente pues, que tenía las manos libres porque no estaba ayudando a, a subir a nadie, pues intentaba tumbar a... ...a los guardias, ¿no? Hay que decir que los guardias iban con un equipamiento de casi 40 kilos... ...entonces realmente, aunque quede específico el comentario... ...quedaban como cucarachas boca arriba si, si eran alcanzadas... ...porque no les costaba incluso el movimiento de levantarse, ¿vale? Entonces, bueno, pues se dio esa situación... ...pero igualmente la, la mani se reventó... ...hubo... ...pues hubo como dos grupos grandes que consiguieron irse hacia el centro... ...una gran masa, unas dos mil personas que se quedó bloqueada durante casi hasta la noche... ...ahí en el puerto y un y un camión manifiesta de de estos que salió de la nada con chunda chunda... ...y consiguió llevarse a, a 200 personas detrás y que éstas sí que consiguieron hacer una parte del recorrido... ¿no? ...pero bueno, muy poco, ¿no? No, no, no se acercaron para nada a la zona roja. Bueno, esto fue, pues por decirlo así, el punto de, de reventar ¿no? de la cumbre. A partir de este momento ya la gente ha ido acumulando tensión, ha ido acumulando rabia o ha ido con todas las ganas para liarle igualmente, es pues que no hace falta que te den denostes a veces, y, y entonces a partir de ese momento, y ya una cosa que dura hasta el final de, de la cumbre, se generan un montón de pequeñas rachas o escaramuzas, ¿no? pues de grupos de 30 a 100 personas que recorren unas calles, y bueno, pues se puede revientar un banco, o quemar unos porches, o, o atacar un convoy de la policía, o sea, ya la violencia está, pues, por todas las partes por decirlo así vale esto se sucede durante durante toda la tarde noche durante toda la noche y hasta la madrugada eh, hay que decir que no, no llega a las 50 personas arrestadas arrestadas entre la manifestación y esto lo cual es un éxito se puede considerar, y estamos hablando después de, de cerca de de 200 policías heridas el primer día y, y menos de una docena de, de heridas de, de, de las personas ¿no? eh, bueno pues digo, esta dinámica ya está la ciudad sigue estando absolutamente eh, llenada de policía pero ya han perdido el control, de hecho esa noche por primera vez que lo volverán a hacer al día siguiente la policía escribe un tuit en el que dice hemos perdido la, el control de, de la ciudad vale bueno Eh, la mañana siguiente el 7 de julio eh, se bueno, amanece un poco pues amanece con un poco duro en el sentido de hay un grupo que sale desde pues el único campamento que al final habían dejó de hacer un campamento chiquitito pero como a 15 kilómetros de la ciudad pues hay un grupo de unas 200 personas que sale de ahí y es pues bueno pues a los 200 metros es atacado por la policía al grito de aquí tenéis vuestro desayuno score antifascista y los bueno los llevan hasta un los llevan hasta aparte, se caen varios por como por un terraplén, bueno, por unos tejados, bueno, de ahí salen 20 personas hospitalizadas, ¿vale? Esto es como a nivel físico lo más lo más grave que pasa estos días. Eh, pero luego también eh, pues también hay un grupo de unas 100 personas que esto es una cosa. Bueno, la verdad cuento. Un grupo a las 6 de las 6:30 de la mañana, un grupo de unas 100 personas también salen de un punto, van andando unos 300 metros, quemando una serie de coches de lujo, llegan a Ikea y le prenden fuego, pues quedando la mitad del Ikea, quedando la mitad del Ikea destruido. Bien, esto es una cosa, la mayoría de estas razas que contaba el día anterior y que suceden también este día, son suelen terminar o disueltas porque aparece mucha policía o directamente se ataca la policía y se, y se autodisuelve, pero siempre la policía o sea, manteniendo el control. Esta ni la huele. Y, de hecho, hasta el mediodía la niega, ¿no? O sea, los periodos están sacando las imágenes del Ikea estar ardiendo, aquí hay unos coches ardiendo, se ven desde todo Hamburgo, no sé cuántas comunidades hubo, pero la policía dice, no, no, pues, aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa? A nivel... Bueno, ahora, como veremos después, a nivel judicial, de hecho, ahora mismo, la gente más que lo tiene más jodido, hasta ahora es gente que dice que participa en este en, en esta columna, vamos a llamar, ¿no? Vale, también, que se me ha decir, desde las 6 de la mañana del día 7 de julio, Eh, una jueza de guardia dice que está prohibido cualquier tipo de concentración, manifestación, acto simbólico, lo que sea, en la ciudad de Hamburgo. ¿vale? A partir de ahora cualquier grupo de gente eh, puede ser legalmente también eh, ¿no? disuadido o disuelto. Vale, bueno este día era este día es viernes, este día también había manifestación, de, o sea, manifestación, pues había colgada estudiantes, entonces pues también hubo una manifestación muy grande de estudiantes por la ciudad y este día estaba pensado por la mañana ...bloquear el puerto en un sentido más simbólico o menos... ...pero bloquear este flujo de mercancías, ¿no? ...como gran puerto que, que es Hamburgo. Eh, bueno, esto con, no con demasiado sido pero sucede. Aquí también, pues, con todo el abanico de posibilidades de bloqueo. O sea, me refiero, desde un clown army... ...cinco personas sentadas en el suelo... ...unos troncos abandonados, una cosa ardiendo... ...50 capuchados liando esa perada. O sea, de todas las maneras, pues, se intenta, ¿vale? Por toda la zona. Y, y por la tarde... Eh, un intento de bloqueo a las delegaciones que se iban a trasladar de su centro de convergencia a un concierto en la, en la filarmónica de, de Hamburgo. Aquí es cuando sería estupendo lo de las proyecciones y todo, pero ya digo gracias a, a los colegas pues no están. Eh, bueno, sin más, esto tampoco tiene de todo éxito, o sea, así que decir que por ejemplo pues la delegación japonesa me parece que se bloquea Melanie Trump no salió del hotel en todo el día, el delegado de gobierno de Hamburgo también pues se, le, se tuvo que quedar en casa y sin ventanas, eh, pues sí que alguna cosa de sucede, pero bueno, la policía aquí sigue sí que centra todas sus fuerzas, para eso ya son 31.000, vale, había 26.000, han venido por la mañana otros 5.000 de refuerzo y consiguen más o menos proteger que esto salga mal pero claro, la gente ya, con toda la violencia que se ha generado, con todas las ganas que se ha generado, la gente se va acumulando en el, en el centro de la ciudad, que es básicamente, pues donde, bueno centro de la ciudad que sería pues en el barrio que está pues como cerca del estadio del equipo de san paul y cerca de la Roteflora. no allí se empieza a concentrar la gente y se y bueno y sucede lo que lo que han llamado pues lo que selamó la, la batalla de hamburgo no esto básicamente fue bueno, básicamente y hermosamente fue pues que desde las 7 de la tarde eh, pues unos cuantas 100 miles de personas deciden como enfrentarse a la policía alrededor de ese barrio, o sea, generando como un cordón entre barricadas y personas alrededor de ese barrio, o sea, ese barrio queda aislado de la policía durante varias horas, mientras de esto, dentro de ese barrio, pues yo que sé, pues, pues la gente da un paseo, la gente juega con las guías dentro, la gente saque a supermercado la gente prende fuego a la tienda de Apple y la gente, pues, revienta las vitrinas de, de los bancos, ¿no? Pues, mientras… Insisto, la vida normal y, y jolgoriosa de una tarde de verano, tarde, de noche, verano, se sucede, ¿vale? O sea, pues las vecinas de allí, las que quieren se unir a la fiesta, y salvo excepciones, las que no, pues se pone la polla, pues se bajan a tomar la limonada, no sé qué, es como se, se reparte lo que se hace con el supermercado, no pues este tipo de, de vivencia, pues no muy habitual y yo creo que, que entretenida, cuanto menos. Y bueno, pues… A partir de las… bueno, la policía, garo vuelve a escribir un tuit, dice, hemos perdido el control de… pum, de estos dos barrios, ¿no? De Altona y el otro, no me acuerdo el nombre. Eh, vale, a partir de las de las 11 de la noche empiezan a aparecer lo, los SEC y los GSG9, que son las fuerzas especiales, son fuerzas antiterroristas militares. ...que, bueno, empiezan a ir tomando poco a poco el barrio digo, no se toma el control hasta las dos de la mañana. Se suben a los tejados, llevan armamento de guerra, ¿vale? O sea, llevan, son francotiradores desde los helicópteros empieza a decir que se va a disparar... ...o sea, se empieza a generar un, un clima así de tensión importante. Y, bueno, y por la acción de, de esta... no, de estos asquerosos y, bueno, y también por el cansancio... ...pues la gente se va, se va retirando y es verdad que efectivamente hacia las dos de la mañana pues la policía pues recupera un poco el control de ese barrio, esperamos, que le quiten lo bailado, ¿no?, a la gente que, que lo vivió. Y igualmente no se… o sea, la ciudad no duerme, quiere decir, lo que lo que ha sucedido ahí se extiende en menor medida por otros barrios, pues hay algún saqueo más, pues algún ataque más, alguna historia, pero sobre todo hay mucha hoguera, muchos grupos de gente pues, pues charlando o no, o esperando a que venga la policía y yo qué sé, y pues hacer alguna así. Un poco esto pues dura hasta hasta el amanecer prácticamente, ¿no?, y el, y bueno, y nos vamos ya el sábado, ¿no? El día en que ya esta gente se marcha y en la que está preparada esta gran manía. De hecho, la única buena noticia del, del día es la la manía estatunitaria, ¿no? Es una mani en la que se esperaban unas 80.000 personas y acudieron pues casi el doble, ¿no? 150.000. En un en un hecho quizá una lectura que se puede hacer de este hecho como diciendo como de aprobación a todo lo que había pasado, ¿no? Porque muchas veces se podría decir, no, claro ha habido jale el día anterior y luego pues da miedo al día siguiente, ¿no? Hacer pues aquí pues todo lo contrario, ¿no? La gente pues una muestra de apoyo a todos los tipos de lucha y todas las cosas que habían sucedido, pues fue. De hecho, en esta manifestación también la policía intentó bloquear un bloque negro de 2000 personas y el resto de la manifestación pues pues lo impidió. Esto fue lo único bonito del día, porque el día también pues bueno, se despertó con, con los periódicos, no sé si todos, pero la gran mayoría los periódicos de más tirada con titulares de pues como han venido han venido las bárbaras a saquear nuestra ciudad, eh, los delincuentes no sé qué y con una estrategia, no sé si es el que está por la policía, pero que desde luego la policía ha de sacar un montón de fotos de gente, ¿no? Un montón de fotos de gente haciendo cosas delincuenciales. Y diciendo, ¿reconoces a esta persona? ¿Reconoces a esta persona? ¿Reconoces a esta persona? Bien, esto bueno, lo contaré Mejor, pero la policía luego sí hizo una página también para este tipo de cosas. ¿no? Los periódicos hicieron este llamamiento. A día de hoy, si miran los periódicos, que claro, luego tuvieron historias con leyes de protecciones de datos, todas esas caras están tapadas y están piseladas, pero durante ese día y varios días, no todas estas caras de personas con el, con el epígrafe de ayúdanos a, a localizarlas y envíanos más fotos y más y más vídeos, pues ahí estuvo. También, bueno, hubo un, un energúmeno, esto es una tontería, pero lo no sé por qué la cuento, bueno, voy a contar. un idiota que hizo un grupo de Facebook que hizo una cosa se llamaba Tidy Up Hamburg, que le siguieron, pues, 200 o 300 en Facebook, pero en la calle siguieron 15, que se acababan ir poniendo florecitas en los bancos que estaban destrozados y, y, y apartando las barricadas, como diciendo, ay, vale, elige limpiar nuestra ciudad, bueno. Algo súper marginal, pero bueno, que también en los periódicos eran fotos de gente y, y, y este señor, que se hizo famoso, tuvo su minuto de gloria, cosa de esta. Eh, hubo también durante todo el día, porque claro, los nazis con estos avisos de, de la policía, hemos perdido el control, pues los nazis dijeron, pues lo recuperamos nosotros. Y entonces hicieron una, hicieron una quedada el sábado en, en Hannover, en la que sí que se juntaron efectivamente unos 300 nazis, y luego no sé si no se sabían el camino en tren, pero a la ciudad muy poco llegaron y los que llegaron con ningún éxito suyo. Luego, bueno, sí. Ahí lo dejamos. El, bien, lo que sigue fue más grave fue lo que pues o sea, la caza que dedicó la policía ese día, que es decir por o por planeado o más bien yo creo porque no tuvo capacidad los días anteriores porque estaban a la que estaban, no estaban a que se fuesen sanos y salvos, ¿no? Los dirigentes y sus y sus delegaciones, pues empezó una, una caza con componentes hacia la gente del sur de Europa, ¿no? Lo que sería el PIX, esto que se llama, ¿no? Lo de Portugal, Italia... Y, o sea, para esto, bueno, esto se sabe, ¿no? Por declaraciones de policía y por ordenes, en plan de, bueno, si ves que habla así como griego, así si parece como que habla así castellano, bueno, si tiene así, pues cejas así, más moreras, no sé qué, pues este rollo de órdenes, entonces la estrategia era cada grupo de personas, claro, pero los días antes sí que había una presencia policial de la hostia, sí que no podías hacer ningún tipo de concentración, pero si tú ibas bien vestida y erais estas personas, podías andar por la calle, ahora no, o sea, durante el sábado, da igual que fueses una, igual que fueses cuatro, te paraban y te registraban. Claro, si te habías tenido la armería pues claro te vayas controlarte o no pero si se te, te habías tenido el impermeable o tenías unos guantes o tenías no sé qué pues también para adentro estamos hablando de que vieron a 400 personas el sábado así vale y se las llevaron al, al centro de detención eh, bueno aquí empezó un aquí empezó pues el método de represión que hemos ¿no? que, que había iniciado la Con la prensa, todos con una idea quizá, no sea, muy loca, porque obviamente es irrealizable, pero sí como es pues una idea pues como política y de autopropaganda de como decir, vamos a agarrar a cada una de las personas que ha cometido un delito durante estos días, ¿no? un poco con, con esa idea. Entonces, de hecho, generaron un, un grupo de policías, de 180 policías, que se llama Soco Suarcel Block, algo así como... Contra, contra los del bloque negro o algo así, y que son 180 agentes que mmm, se dedican día y noche, pues imagino que con turnos de ocho horas, ojalá no, ya si sí estaría muerto ya, pero me temo que sí, y que comen y todo, eh, y mmm, que se dedican con un, con un no tienen nivel de gasto, no les han dicho que el dinero que tenga que invertir que invierta, y se dedican a ver todas esas fotos y esos vídeos, esas miles, esas decenas de miles de horas de, de vídeos, esos cientos de miles de fotos los están viendo para identificar vale este es el bueno este ha el ejercicio de, de la policía durante este tiempo en estas de, en estas pues, 400 detenciones que hubo ese día eh, la gran gran mayoría salió en los días siguientes alguna pasando por la cárcel otra no y quedó gente en si sí quedó gente en preventiva a día de hoy en los datos que tengo solo hay una persona en preventiva que no No la agarraron ese día la agarraron después porque luego ha habido por toda alemania por toda alemania y, y en más partes de europa no como en holanda en el estado español en, en francia en, no sé, en más sitios era ha habido eh, bastantes registros y algunos con ha había registros y algunas veces también detenciones vale eh, en este tipo de bueno en estos registros en estas detenciones buscaban sobre todo en eh, bueno ropa ropa que te implicas en eh, ¿no? en lo que coincidiese con vídeos o fotos que tenían eh, dispositivos electrónicos de todo tipo pues obvio pues, pues desde el móvil el ordenador los discos duros las, las memorias usb así eh, tarjetas SIM, sí, no por ejemplo para situarse allí o sal no andré repar en gastos vamos a decir y y sobre todo el buscaban conexiones no pues agendas no sé qué como pues con esa imagen con ese intento de crear esa ese enemigo súper coordinado internacional una nueva mano negra súper coordinada y así eh, están teniendo éxito pues a nivel policial bastante a nivel judicial de momento las condenas han sido multas o menos tiempo del que la gente ya había pasado en preventiva o sea de momento no ha habido ninguna súper grande sí va a haber hostias todavía vale han pasado el gran miedo que tienen pues las abogadas de allí es que intenten meter a alguien que todavía no lo han hecho organización criminal no que es como el apartado b de, de la ley antiterrorista no que nos vamos a pues penas como, solo como mínimo de seis, ocho años deparente eso sí, por el simple hecho no de, de decir que o de, que demuestren que tú has quedado con una serie de gente, te has organizado para ir a cometer delitos a Hamburgo. no Una cosa que nunca se ha hecho en la historia de Alemania, para una cosa política, pero que tienen miedo. Y lo que sí se ha hecho, y con eso y con esto están juzgando a, a un grupo de seis personas que pertenecen a esa columna que, que le ¿no? que le dio calor al IKEA ese día, que les ponen... Eh, o sea, no, no tienen imágenes suyas o que dicen que son suyas no cometiendo ningún delito, pero sí formando parte de esta gran masa, ¿no? Entonces, lo que quieren, lo están metiendo como acusación, todavía no hay ningún ninguna jueza, juez que haya dicho que esto es legal de pertenecer a una masa que comete delito, pues eres, es bueno, pues tú eres partícipe del delito, ¿vale? Eh creo que ya está. Vale, eh, Bueno, sin más, voy a, vale, decir que desde que desde que esto ha sucedido y mientras esto ha sucedido y sigue sucediendo, ha habido muestras de apoyo de, de, de muchos tipos, decir, o sea, desde cosas informativas hasta, bueno, hasta actos solidarios, no de recaudación, hasta bueno, hasta acciones, sabotajes, ataques varios, no de pues, que sé, dedicados, mandando palabras de aliento a la gente que, que ha estado adentro, que ha sufrido esta no de represión, lo cual se ha agradecido siempre. Y por pues, si luego me acuerdo lo digo, pero es que había una cosa, se me ha quedado aquí, pero esto. Eh, voy a leer una cosa sin más, unas palabras ¿no? de esto, y, y luego pues ya me preguntáis lo que sea, y eso decir, decir también que si luego apetece aquí a que alguien que sepa sí que bueno, que esto pinta muy feo, pero que obviamente siempre que hay ganas, ¿no? gente y, y cabeza va a pensarlo y corazón palpitante pues que se pueden hacer las historias que aquí hay este verano, ¿no? pues el pues la reunión del G7 ahí en Biarritz y que bueno, que es un, que no tiene que ver el el planteamiento, que es otra historia, que es un pueblo chiquitico ahí, ¿no? pues la costa, pero que bueno que sí que hay formas de protesta siempre pensando, siempre se pueden se pueden encontrar. Y na, pues le unas palabras y yo ya ya lo dejo, va. Dice El espacio que habían elegido para hacer una muestra más de su omnipresente poder fue recuperado durante algunas horas. Las barricadas, los enfrentamientos, los saqueos, dieron pie a una responsabilidad individual pocas veces practicable, a la vez que muestras de compañerismo infinitas. Cuando se dijo que la revuelta de Hamburgo fue violenta y no política, no pueden tener más razón. Retirar durante unas horas a la policía de un barrio es, inevitablemente, violento. Y lo que se vivió allí no tiene que ver con ninguna agenda política o programa de un movimiento u organización. Tiene que ver con la repropiación total individual de nuestras vidas. Muy pocas podemos imaginar que es vivir sin autoridades. Por eso debemos crear momentos en los que podamos experimentar esta ausencia. Con sus aciertos y sus errores, generar la revuelta. Aquí hay que elegir bandos. ¿Os está cómoda en un sistema de vida de protesta dócil y calculable en el marco del sistema totalitario en el que vivimos? ¿O buscamos ver este sistema y la sociedad que los sostiene en ruinas, indagándolos a veces fríos y fangosos caminos hacia la libertad, asumiendo los fallos y rejocijándonos en los aciertos? Pues yo estoy. Y este, y este.